Buenos días. Eh, este encuentro es realmente, como ya lo dice la palabra, es una juntada de motos de diferentes partes del país que están arribando al Cóndor ya desde el día de ayer. Empezaron a arribar y estamos esperando hasta el día sábado. Solo tenemos tres, tres días, prácticamente dos, que son el viernes y el sábado porque el, el día domingo es desconcentración. Entonces vamos a estar de recibiendo gente digamos, de diferentes lugares, eh, ya tenemos gente de Puerto Deseado, de Córdoba, gente de La Pampa que ya se ha acercado, Saliqueló y nada, es una fiesta de, de las dos ruedas como nosotros decimos, pero siempre también abierta a la comunidad, en eso siempre queremos dejar la invitación, el día sábado, yo sé que hay muchos chicos, sé que hay muchas familias eh, que les gusta mucho el tema de las motos y el día sábado se va a hacer una caravana a las 18.30 por todo lo que es la salida del camping donde se van a, nos vamos a juntar, Sí, en el Camping La Mutual del Banco acá del Balneario El Cóndor y de ahí vamos a ir para todo lo que es costanera hasta la rotonda digamos central donde están la, las letras del Cóndor y sí, el cartel, salimos a la Ruta Provincial 1 y ahí con destino al memorial ahí vamos a hacer una entrega de presente, tendremos unas palabras de la gente de, de Malvinas también que nos recibe ahí en su lugar y después de eso estaremos bajando para una exposición en el Paseo de Artesano del Balneario El Cóndor eso es por ahí abierto para que la gente se pueda acercar, se pueda llegar. Eh, algo que decíamos, a la caravana se puede sumar la gente que quiera con la moto y la cilindrada. Y después, sí, nosotros en lo que son los espectáculos, por cuestiones de, de derecho de espectáculo y demás, tenemos un, una entrada, sí, para todos aquellos que quieran ir a ver las bandas y demás, tenemos una entrada para que puedan llegar a acceder en el horario de escenario que es de 21 horas en adelante bien, bueno se preparan entonces para un montón como vimos lo decías de, de gente que se va a estar acercando a distintas partes de la de, de nuestro país tienen idea más o menos cuántos están esperando y estamos esperando un número de aproximadamente 300 400 motos si sí, convengamos que a veces tenemos 300 400 pero a veces son también la cantidad de, de acompañantes que vienen eh, no se contabilizan con, con todo lo que son las motos así que la idea es esa que sea un, un gran número también tenemos todos los locales y, y muchos amigos y hermanos acá que que, que nos acompañan localmente y que también han hecho posible que este encuentro pudiera ser, ser realidad nuevamente. Bueno, buenísimo. Bueno, esperemos entonces que sea un gran encuentro. y acercarnos a conocer eh, a las águilas ruteras que tenemos aquí en Carmen de Patagones y en este caso también a todas las motos que vienen en distintos puntos del país. Sí, los esperamos, los esperamos, acérquense por el Cóndor, ahí vamos a, a conocer, vamos a hacer algunas notas si, si quieren, con gente también que, que viene viajando bastante, tenemos inclusive en la página nuestra de águilas ruteras de la Patagonia y pueden ver historias inclusive de viajeros que, que están peleándole la nieve al barro, de diferentes puntos del país que ya viene llegando.